edición muestra la consistencia de, de esta propuesta. ¿no? Hoy temprano justo le compartí con el legislador Sigol una foto que me saltó del, del recuerdo de Google, este, una foto que nos sacamos con él, una, una selfie, la primera vez que hizo esta competencia. Va. Así que, eh, que ha sido más o menos para esto. Sí, Google. siempre. No, no. Claro, este, por eso que teníamos hoy el recuerdo es así que bueno no por supuesto este, me parece que eh, tener un verano con tantas actividades siempre es muy importante y que esta actividad contribuya a esas actividades desde ya que es bien, siempre es muy, muy muy bueno no imaginen que te, hemos tenido un verano atravesado por grandes hitos deportivos empezando por la regata el tc esto ahora más toda la actividad deportiva digamos que el municipio ha llevado adelante con la programación del verano deportivo más el verano cultural más las fiestas ¿no es cierto? la puente puente que vamos a tener eh, la correcaminata que tuvimos para el, el marco, en el marco de la fiesta del mar y la acampante las dos fiestas nacionales la fiesta de río que vamos a tener en, unas, en unos 10 días más todo esto configura digamos una propuesta de actividades que le dan consistencia a la oferta turística por eso, bueno eh, valoramos mucho que este tipo de eventos se articulen, se integren al calendario de eventos. Es una, una cuestión que estamos planteando y que le hemos pedido a la Envitur, al ente de, eh, de turismo que, que Viedma tiene, que el calendario de eventos sea aprobado eh, con una eh, lógica y que la Envitur sea el encargado de poder eh, administrar el uso de la ciudad y de la unidad. Eh, generalmente, a veces se organizan las cosas sin primero preguntar si la ciudad o el bañario está en condiciones de ser utilizado para una cosa o para otra, un día u otro del año. Ha habido, digamos, una suerte de anarquía en este tipo de decisiones que a veces incluso genera una tensión innecesaria entre los vecinos y el municipio que finalmente siempre, el primero y el último, en abril y cerrar la puerta de cualquier evento cuando este evento comience y termine. Y la planificación de los eventos tiene que pasar forzosamente por el municipio y ojalá que todos nos ayuden a que podamos tener este tipo de decisión consolidada, que los eventos respondan siempre a una lógica sean deportivos, culturales sociales, etcétera. y en el verano particularmente que todos los fines de semana podamos tener eventos eh, es muy significativo este fin de semana el cóndor tendrá esta competencia más los cursos que está organizando la Comisión de Corzo. Así que, bueno, es muy bueno y, Por supuesto, Vasco, te felicitamos. Sabemos el esfuerzo enorme que haces. El Vasco, además, integra el plantel de, de profes de, del municipio. Eh, siempre lo encuentro trabajando con pasión, sobre todo cuando llega a la colonia de, del verano. Este año fue una colonia que movilizó a más de mil niños y, a, y adultos mayores. Y el Vasco siempre presente ahí, poniéndole eh, su, su impronta y... Siempre con su dron tomando las mejores imágenes de esa colonia, ¿no? Así que eh, la pasión por el deporte, por supuesto, es la traslada a todo lo que hace. Y es el reconocimiento que queremos hacerle, por eso lo acompañamos, lo apoyamos y estamos completamente seguros de que eh, el triatlón va a seguir creciendo. Eh, me parece que además... genera eh, un contexto hermoso, no esa combinación del mar, el paisaje y el esfuerzo de esos atletas increíbles que uno no puede, no puede, digamos, lograr concebir cómo una persona en un mismo día puede hacer semejante esfuerzo, no en el mar, eh, corriendo a pie y después en la bicicleta. Yo se lo he preguntado más una vez al porque me parece increíble, no. Pero bueno, eh, es lo que el deporte permite hacer cuando la gente está dispuesta, digamos, a esos esfuerzos. es lo que admiramos tanto felicitaciones Vasco, por supuesto muchas gracias también a todas las instituciones que contribuyen y colaboran para que esta realización se pueda llevar adelante eh, creo que es el camino que tenemos que seguir ahondando y profundizando para que Viedma, eh, junto con el deporte, también se constituya alguna vez en un destino turístico el más importante del este rinegrino que es el objetivo que tenemos para los próximos años, ¿no es cierto? Que, que Viedma sea el destino más visitado del este de la provincia durante el año y el segundo más visitado de la provincia después de Bariloche eh, vos estás poniendo un granito de arena en ese objetivo y creo que todos tenemos que abrazamos a ese objetivo porque el turismo da trabajo, el turismo da laburo y es en definitiva lo que estamos necesitando para nuestra región, muchas gracias